una de sexo femenino de General Alear, eh, por razones que establecerán, habría colisionado con contra un uno de los árboles eh, que bordean el camino del Cristo. Ajá. Esta mujer actualmente está en el hospital, no estaría, no sería de consideración las lesiones, o, o bien no serían muy importantes, pero sí está siendo tratada. No obstante, podemos agregar de que se trata de una persona de apellido Renzi, domiciliada en general de y nos faltarían ultimar los detalles lo que el personal policial todavía está trabajando en el lugar y en el hospital. Claro. Bárbaro. Muchas gracias, Capitán. ¿eh? Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.